Está gritando a las altas del la justicia dónde está? tirarial multicultural tirarial multicultural no from no bad as no a la no riqueza no pobreza no de igualdad rompamos la utopía, de soñar arriba al Está ligada a los del calendario. Ay, ay, ¡Ay, la justicia dónde está? Robamos la patria, dejemos de soñar. Arriba el mestizaje que convivir en colectividad. Donde queantan las banderas por la Sí, sí, sí Acá ¿Qué estamos es ¿Qué es gordo, loco? ¿Qué es el... Nos mudamos, gordo ¿Tenés el, el, el mameluco ese de IPF? Yo se lo vi alguien, eh. Este, sí, es de Atacama Moda circular ¿Cómo andan, che? La inoxidable al aire En identidad comunitaria sí. Nueva casa, nos mudamos Nueva casita Hermosa Muy linda, muy cálida Bueno, gracias por la bienvenida Acá estamos con ese con Cele ¿Cómo andan? Los controles, hay Che, está lindo, ¿eh? Sí, famoso estudio Muy linda la vista, mucho parque afuera Estamos en la 103.3 Sí, identidad comunitaria Todos los lunes, sí Tenemos eh, WhatsApp ten Estoy mirando, estoy eh, azorado Sí, estuvieron las compañeras Flor Manchoff, Andreina Creo que Barbie también, eh, haciendo, haciendo collage, grabados, estampados, está buenísimo el estudio Una radio cooperativa, comunitaria, muy contento de estar acá Para nuestros oyentes, oyentas, oyentes sí. de siempre que se mudaron con nosotros Y se bajaron la aplicación en tu app, sí. eh, la aplicación en tu Play Store Amiga de identidad sí, comunitaria, nos están escuchando desde Buenos Aires, desde malargüe y Connectico Sí, varios lugares, tenemos por ejemplo Dante, el turgo que es de La Plata, vamos el inoxidable Gracias Dante Palito, mandó un vamos, oh, oh, oh. no se esplayó tanto Palito Un palito Tenemos un mensaje de pago, manda el guasón tocando el bombo Muchas gracias por el aguante. Meme, ah, sí. de Gato Negro, Saumería Artesanal, también un aguante. Eh, Aus, che, que nos va a ser padre muy pronto. Vamos, inoxidable. Ah. Un abrazo grande. El pende, casi lo oigo respirar Vecino. en nuestra nuca. No sé si se va a personar, Pacino. se va a cruzar la tranquera. Veníte, veníte. Vénganse, que esté cerca de identidad. Se pasa a saludar, puede traer una... Sí. ¿Cómo andás? ¿Ese? ¿Ese? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien, bien, hermano, querido eh, Tenemos a Nadia, que pone ahí lo sintonizo Así que un abrazo a Nadia de los Molles Y familia Bien, che, bien Gina, gente? felicidad de buen comienzo vamos Gina inoxidable. de Cable Rock, un abrazo al chino también Gina de la princesa guerrera sí escribió sí. Che, nos pueden escribir eh, Ya que estamos leyendo eh, Mensajes que llegan de manera particular Sí al 2 6 6 4 0 0 El Whatsapp ¿También? de la radio de Evidentia que Yo nunca, tengo me, voy a no, no, nunca no, me voy a prender No, no, hace 5 años que no te prendes un teléfono No, no, me sé eh, teléfonos de compañeros de la primaria Hoy hablando un poco de, de comienzos De teléfono de línea ah, Como te llevo arrastrado con, un, con una cincha Sí Eh... Me acuerdo teléfonos de, de la primaria, direcciones de la primaria, eh, cosas datos analógicos que Pero, no sirven para perdiste mucho. Perdiste la memoria a corto plazo, digamos. No, es que uno con el, el celular no eh, te acordaba los sí, teléfonos. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Sí, algo que hablaba hoy con con Meme, que le mandé un mensaje que estaba escuchando. Que si sí, hago algunos ejercicios mentales como por ejemplo seguir haciendo cuentas mentales, tratar como el verdulero, la, la computadora. Papelito tiene 2500 de costo No, no mental la... sin sí, papelito, sin sí, pa tratar ah, mental, tratar de hacerlo. Está bien, como, es un como una, desafío Claro, como un buen ejercicio Yo quiero... Es un poco juego, juego un poco Quiero darle... Abrir la mesa Como siempre suele la sí. inoxidable Le contamos a los nuevos oyentes Que son fieles, seguidores de identidad Y hoy... Eh, no esto, se se con coche, con culpa. Quiero incorporar a la mesa, saludar por primera vez a Celeste que está. Hola, Hola Celeste. Hola Cele, ¿cómo te va? Y un poquito de nervios, pero estamos estamos recontentos de la musiquita que trajeron, che. Arrancamos bien bailando con escape, mestizaje. Sí. Bueno, para los nuevos y nuevas oyentas Que, sí, eh, que se preguntan ¿De qué va vale la inoxidable? Gordo, ¿Qué es esto? que eh, es, es algo que nunca sabemos contestar del todo Sí, hace cinco años Nos pasa <risa> lo mismo Pero bueno, eh, hacemos un breve repaso También, estuvimos En la radio de Cortaderas ¿FM Universo? Sí, en 2021, en la pandemia. Sí, aparte era FM Universo literal. Había un desodorante, olor a cielo. Bien. Que solo en FM, FM Universo... No es mentira, hay un desodorante olor a cielo en FM Universo. Sí. ¿Cómo huele eh, cielo, estuvimos cuatro huele, años... Sí, huele a... No sé, muy particular. A cielo, a cielo. Cuando puedas oler el cielo, vas a saber el olor del desodorante. Eh, y después estuvimos sí, bueno, con los Bortelix. amigos de Bortelix Un no, abrazo a no, sí. Juanjo y a Bosqui La verdad que cuatro años Cuatro años muy lindos, muy felices Hasta hace muy poco Con los amigos Bachatu y nuestro amigos Falangetas, el Facu Facu Ortiz, el faque querido El sí. faque de la gente, le mandamos un abrazo sí. enorme Hemos tenido grandes columnas Como el brote psicótico Que ya pronto aparecerá con algo Columna de salud mental Que va a volver este año con El lunes que viene Ya te lo adelanto, si Ahí querés. Está. Ya firmamos contrato, tenemos con nuestra amiga y columnista... ...la licenciada Paula Díaz, del Qué consultorio grande, Sentires. Sí. Salud mental, columna, un lunes por mes. Y si es necesario, le levantan es? la mano y agregamos fechas. Sí. Porque, si bien siempre tratamos de entender la realidad... ...desde nuestro punto humilde, punto de vista... También abordamos los temas que sí. nos atraviesan a todos, como el suicidio, qué otros temas eh, ha drogadependencia, de uso, temas de violencia, eh, temas de género, autismo, autismo. Eh, bueno, siempre y aparte van saliendo cosas nuevas, trae un poco el tema ahí Paula consideramos, sobre, lo, sí, consideramos, sobre lo que ella trabaja, investiga y se va abriendo. Y bueno, y nos apoya también en el espacio con Sentires, que es un consultorio sí. multi interdisciplinario en Cortaderas. Sí señor. Este, buscaron las redes, Sentires Cortaderas, así que bueno, eh, sí. creemos que es muy necesario eh, poner en agenda. Un poquito de baile De acá, Fir nos escribe Fir Collins ¿Eh? Federico Ignacio Manda un abrazo grande, está escuchando por la aplicación De Identidad Comunitaria Que te la podés bajar y también eh, Por la página De Identidad Comunitaria Nos podés oír Claro y fuerte ¿Sí? ¿Qué haces, gordo? Te veo raro ahí ¿Qué? A mi derecha Estoy, este, estoy ubicado mar... igual que igual, siempre Sí, sí es cierto. No, no, no perdimos, no tanto. es verdad, es verdad. Hoy tenemos invitado Sí. También en la Inoxidable solemos tener hermano de nuestro querido sí. Falangetas. Sí. Que le mandamos un beso grande si llega a estar escuchando. Un abrazo de nuevo, Fabo. Eh, te extrañé, te vamos a extrañar. Ya lo vamos a tener por acá. Hoy viene Juan Ever. Sí. Eh, director y guionista de la Villa de Merlo. El amigo de Forever, ¿viste? Que siempre es Forever a Never ando siempre juntos, de verdad. Vamos Le vamos a preguntar hoy. Si no, no, sí, sí, siendo fue de esa relación. Eh, prepárense porque estas son dos horas que bueno. Enrique el Chaco Forever. Che. Sí. Esto son puede, puede ser eh, algo que se te se, se te encarne la inoxidable, sobre todo el humor. Sí. Sobre todo el sí, humor. Sí, sí. vamos a tener que moderar Porque, no, por, usted uno va madurando, uno va madurando y hay cosas que... Che, por acá que Romy, no. Romy de Cortaderas, también éxitos. Gracias, Romy. Cortaderas presente. Sí. Porque el sur también existe. Bueno, mucha gente, gracias por el aguante. También vamos a tener una... No dijimos a que viene Juan Eber, entender, pero bueno, querés que te cuente. Contame. Se presentó eh, Cartas de Amor y de Guerra que, bueno, está basado en una historia real de su propia vida. Eh, su padre, excombatiente de Malvinas, sí. cartas que intercambió con, con su madre y demás. Eh, bueno, lo plasmó, lo estuvo, estuvo en Casa de Poeta, eh, creo que estuvo en la Uni, la primera, la primera proyección fue en la universidad. Sí. Así que bueno, yo lo tenemos en la inoxidable nuestro amigo Juan Ever. Y te decía que también eh, aparte de la columna de salud mental, tendremos una columna de literatura con nuestro amigo, quien mandamos un abrazo fuerte a la distancia, sí. Mano Rufa, Mano Rufa. Sí, literatura hace este... varios años. Sí, desde el inicio. Desde ha estado en vivo. Él sale por por el éter. Sí. Así que desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este año trae eh, Neurociencia y Literatura. Sí. Va a estar un poquito ligado a, a esa parte. Veamos... Y ya, ya fue. ¿Cómo? Y ya fue. <risa> Veamos que... <risa> ¿Con qué se viene? Yo la verdad, no, Neurociencia sí. estoy medio... ¿Cómo estamos nosotros con, con la neurona no? Con Paula, con... Sí, sí, con sí. Con Manu... Es verdad, es verdad, vamos tenemos que saber el, Porque el cerebro es, es es clave De hecho, es el, ¿El único, de es, clave? hecho es, es el único órgano que se puso el nombre a sí mismo el eso, eso es verdad, boludo Piénsenlo, tienen sí. toda una semana hasta el lunes que viene a las 18 No, no, no para... pero es increíble Y sí, Colchón pues dijo corazón, pensó, dijo bueno, y hígado te... y, Pero dijo yo cerebro Yo celebro Y lo entendieron mal Sí Y quedó cerebro Aparte, otra cosa Sí Yendo para el lado que vas vos Vení Ponele eh, Yo no creo en Dios Pero supongamos que hay un Dios Hay gente que sí cree en Dios Sí Como que el cerebro Hasta le puso nombre Y de alguna manera Dijo, bueno, loco Tenés barba pues, y, y, sí. y según la teoría Teocéntrica Uy, son, Mirá, siendo 18 se, sería que... 18, 30 Eh, y sabiendo que tenemos que empezar a agradecer a algunos sí. auspiciantes ah, dale, sí. y después ir a escuchar música, eh, voy a hacer lo dicho. Agradecer primero, sí. Cecilia de La Colmena Hostel, lugar increíble, si los hay en Cortaderas, Ruta 1, kilómetro 17. No es solo un hostel, siempre pasan cosas en La Colmena, es un lugar de unión, de encuentro... Búscalo en las redes, La Colmena sí. Hostel SL Recomendadísimo, acá me ponen pulgares para arriba Me ven en el ok eh, Atendida por Ceci ¿Qué más te voy a decir? Hermoso lugar Eh, Siempre buenas movidas de bandas Sí, sí Hay nuevo nueva infraestructura Hay un siest, un siestero, ¿se dice? Siestario me suena a serpiente Pero si siest... la Casa Pozo, vamos a llamarlo Típica de la construcción come chingona Para dormir la siesta, fresquito Con un techito de, de paja eh, Lo recomiendo, lo he hecho y lo recomiendo Cuatro horas de siesta dormida Espectacular, sí, es buenísimo Eh, Ceci seguramente no sabía Por qué estabas ahí durante 4 horas Durmiendo se en su propiedad se olvidó, se olvidó. Un abrazo grande También sí. agradecer y nos quedamos por cortaderas A Majoyita Nuestra amiga Majo Joyería Artesanal sí, Gracias Esa. Majoyita Otro año Otro acompañándonos año. Sí, Es parte de La Inoxidable eh, Búsquenla en las redes Majoyitas sí queden bien con alguien con algo artesanal, cosas. hecho a mano. Tiene unas único e unas esclavas en guardadas en un sótano que fabrican cosas para ellas. No, hay unas pulseras de llaman de cobre, son de cobre y se llaman esclavas, que son muy buenas para la salud. Le bien para las rodillas, para las articulaciones. Rodillas. Sí, sí, sí, sí, sí. Si sí, te agarrás una pulsera y te pegás ¿En la rodilla? Te la tenés que frotar por la rodilla, por el codo Pero no, vos te la por, por donde vos te ponés en la muñeca Si alguien que está del otro lado Escuchando me puede desaznar eh, Vos te lo ponés En la muñeca sí. la Y cómo sabe que te duele el tobillo eso es una muy buena pregunta Para hacerle a la pulsera sobre todo A más le vamos a preguntar A ver si tiene Porque, esa información pará, pará. Seguíla en redes Yo la cositas. pulsera esa la conozco La pueden conseguir En Humano Merlo Perón 74 Frente a la plaza eh, Es una pulsera Que no tiene cables No tiene un chip No tiene nada Pero sabe que dónde te duele ¿Y cómo es eso? Posible Viste como es la ciencia eh, Nos llega un mensaje de la luz A ver En realidad es de Capital Pero alguien que nació en la Lanús es como que Messi te manda un mensaje de Barcelona, pero en realidad te lo manda desde Rosario, ¿no? Acá yes. la negra escuchándolo, aguante de ah. inoxidable. Gracias, Negra. Gracias negra. mensaje. Otro oyente de la desde vuelo de primera, bueno. sí, la primera. Siempre estuvo la Negra. Cuando la usted visita panel. le invitaremos acá a debatir, es una persona muy un interesante sí. para hablar. Sí. Un abrazo, muchas gracias. Eh te iba a decir que eh, también... No sé si te iba a decir esto... Pero es lo que me acabo de acordar... Vamos a tener una columna... Sí... De endocannabinología... ¿Sí? Ahí va. Aceites... Vamos a hablando de la planta... De sus beneficios, usos médicos... Con sí. columnista con invitados... Eh, auspiciada y llevada a cabo... Por nuestros amigos de la organización Jardín Primitivo... Acá sí. detrás de la sierra Ya nos han acompañado en algún programa Han venido a los últimos programas en Vorterix Así que bueno, armamos algo para este año Para, para entender un poco más de, de qué se trata Y va a haber sorteos eh, Y nos vamos a desaznar con la No Sarmiento Me mandan el nombre, se va a llamar No Sarmiento La columna, me encanta el nombre Muy eh, el... Vamos a, por lo que me comentaba el amigo Esteban Vamos a tratar de educarnos un poco Tal vez a la manera de Paulo Freire, ¿no? Y no tanto la de, Sarmiento. No tanto la de Sarmiento Debe venir por ahí le vamos a preguntar a, es a, bueno, a Esteban el a, la, a la gente de Jardín Primitivo De la columna de cannabis que se llame No Sarmiento Sí, me parece que es, es el nombre indicado Hablando de indicado, te quiero indicar Antes de irnos a escuchar a León Gieco Eh, te quiero recomendar que vayas a La Dominga Fuego sí. y Cocina, búscalo en Instagram, es un lugar Ahí en la entrada del loteo Loma Colorada, enfrente sí, de la hueva del Puma, ese mismo. Sí, señor, sí, se se se come, señor. La se Dominga come, Fuego por... y Cocina, búscalo en Instagram. Hay lugar al aire libre, hay lugar en el interior con una salamandra. Sí. Panes caseros hacen ellos los panes, Hacen ellos la salsa. Ellos hacen que pases un momento culinario banda. insólito. Y tienen delivery también. Y a veces karaoke. Síguenos en redes para enterarte. La dominga dominga Food y Cocina y tenemos para ir a escucharnos a escuchceles a León Gieco. Nos vamos nos vamos en, en Caballo Blanco. Sí, acá Decime. me me manda un saludo grande para ese y para Cele, grandes operadores. La Arriba la gente de los, molles. Muy los bien, molles Un abrazo sí. a la gente de la biblioteca también sí. Nos vamos entonces Escuchando León Gieco Dale Ya volvemos Música ¿eh? Volvimos, volvimos. Ahora sí. Polis. Eh, corte y fugaz. Eh, seguimos recibiendo llamados, gordo. Estamos en Identidad Comunitaria, en el 103.3, en tu dial A de ver, La Espica. Te podés comunicar al WhatsApp al 2664-003011. ¿Sí? Sí. ¿Lo anotaste? Anótalo. ¿Lo anotaste? Te lo vas a olvidar, agéndalo 277 2835, <risa> cualquier cosa 2664003011 Así que ahí van van llegando mensajes Como por ejemplo Ricardo, Richard Desde La Matanza, dice. Capital Se me fue Acá estamos Desde la Matanza, Capital Nacional del Peronismo. Con ustedes, como siempre, los amamos. Gracias, Richard, a la familia presente. Por acá van llegando más mensajitos. Gordo, eh, ahora los vamos a estar leyendo. Sí, gracias. aprovechemos hoy porque después puede decir que se corta es el Y no sé, tal vez tal la vez bienvenida. empecemos no. empecemos a manejar de otra manera con nuestros oyentes. Por acá dice Carlos Molina Oli, bienvenidos a la única radio comunitaria y cooperativa de San Luis. Estamos Gracias, por la, legaliz la legalización de la carqueja. Gracias, Carlos. Bueno. Eh... Bien. Gran compañera de aire fresco por la mañana. Muy bien. Che, un abrazo a los chicos de aire fresco, ¿eh? Sí. Tenemos Anico varios amigos. Anico Hay varios amigos acá en la casa Sí, la verdad que sí eh, Un abrazo muy a Pachi lindo. Que estuvimos también recibiendo mensajes de Sí, Bebuena un agradecimiento Samuelio. a Pame también Que siempre agitándonos Y nos recibió la otra vez muy bien Ese, Una pequeña, perdón, eh sí. que te Una pequeña aclaración La decoración del estudio está coordinada Por la gran escenógrafa La querida Marina Cobal Les queremos, todo el equipo Estamos felices, vamos Che, eh... Tendremos que hablar con Marina Sí ¿Eh? De una. Invitar compañeros, compañeras Que se sumen al programa Sí, charlar, está el espacio abierto a... También a... si sos un productor, una productora trabajas en la economía me... popular Y querés venir Querés difundir lo tuyo, nos podés escribir eh, Podés anunciar en La Inoxidable Tenemos precios especiales Para para los productores Y productores de economía popular Y aparte podés venir A, a tener una entrevista Y difundirlo lo que haces y de paso apoyar que, que el programa Siga al aire ya después de, de tanto tiempo sí. Y aparte apoyar también Una radio comunitaria que Podés la, suscribir La participación activa de, de la gente sí, del... sí, sí, lo bueno es poder, poder suscribirse, no te cuesta nada En el canal de, de Youtube Poder eh, asociarte Hacer un, un aporte Para que esto, como decías vos Se va, mantenga Cobren cobre su salario va... los, los chicos y las chicas Que trabajan acá Eh, Se crezca en tecnología en, sí. eh, La verdad que estamos muy contentos De estar en este nuevo proyecto Para sí. nosotros Che Gracias por los mensajes por acá Mariana nos dice Muy buena la música de La Inoxidable Tenemos Un amplio Sí, eh, una amplia variedad Pero bueno eh, Una fonola sorprendente Sí, está bueno que sea ahí ecléctico. ¿De qué va la música? Si tenés, gordos, si sí. tenés que explicarle a alguien cómo, qué música pasan en el programa, te preguntan un día. No, yo creo que vamos... Eh, no, no me gusta encasillar Podría podría irse por el lado de, del rock No somos pero un programa que haya vaya a pasar puede, a sonar, puede sonar como ha sonado Escape O hemos, sí, pero hemos pasamos, bailado Julio Iglesias Yo te he visto Pasamos Metal, pasamos Hardcore Pasamos Rock Nacional, pasamos Rock and Roll Hemos pasado Blues Hemos pasado Re, Ska Vamos a ir por nuestro universo un poquito de cumbia, de cumbia. Hemos un sí, hice una columna de agrupación Mamanis que podría re, revivirla. Parece que le gusta hay, hay la cumbia. Hay material que merece No somos que... un programa tan cumbianchero, pero estamos abiertos. Así que si algún día querés venir acá a hablar de cumbia, a tocarte unas cumbias y a tomar un un vino con Fanta y unos hasta filores. Ya que estamos... Sí, totalmente, merendando con el gordo. Che, un abrazo grande, eh, personal, a Lorenzo, eh, sí, suegro, que Loren. ya debe estar llegando a Buenos Aires. Portate bien, nos vemos pronto. Un abrazo a la familia, a Pau, que está ya haciendo el aguante. Eh, solemos, en, alguno, en alguna situación, tal vez... Eh, cuando hay poco recurso de producción, analizar algunas noticias, también en la inoxidable le contamos a la gente se vaya preparando hay noticias que bueno, son de relevancia internacional sí. pongamos por caso el mundial la, la invasión y el ataque de Estados Unidos a Israel a Irán, a Irán. Sí. Eh, también hay otras eh, están yendo a la luna ¿qué ¿Qué me contás? Sí. Ye... No sé. Yendo? ¿Qué pasa con eso? Lo en medio de la guerra. ¿Están yendo a la luna? ¿Dónde está yo están? No... Supuestamente. Pero andá comprobando también. Yo ya no sé si creer, si no creer. Eh... No sé si a vos te pasa lo mismo. Pa para vos, eh, esto ya se habló muchas veces, pero nunca se acaba el tema. ¿Qué onda? Pero ahora e metieron un, afro, un afroamericano y una mujer. Como para hacerlo para, claro. Sí. Para Pero para vos la, la primera vez en el 69, 20 de julio, esa fue real. Muy bien, lo, muy bien, muy bien, muy bien. Eso de locos. Y me generó más dudas todavía esa música. Eh, y no sé. No sé, yo ya no sé nada. Y encima ahora me meten a la inteligencia artificial Menos sí, Igual te das cuenta, para mí te das cuenta cuando es inteligencia artificial Todavía te das cuenta Tenés un ojo muy crítico Hay... Tengo dos Pero para mí sí ¿Por qué, por qué te señalás? Ah. No, no, no, estoy hablando de los ojos sí. eh, Para la gente que está escuchando la radio bien. Eh... Me disparcé No, yo creo que Mirándolo, observándolo Y también, por ejemplo no sé, A mí me toca con la parte de, del dibujo Que lo que hago Cuando hay un dibujo hecho con inteligencia artificial Me doy cuenta También que es algo que estoy todo el tiempo mirando sí, y, los videos, y técnica, todo obviamente Y para que... mí con los videos también De mirar películas analógicas O tradicionales de alguna manera Por más que tengan efectos especiales Y un montón de cosas Yo creo que todavía te das cuenta cuando es inteligencia artificial Sí, bueno, puede ser Por ahí si no, una película entera puede, pero efect... puede ser que Que no nos estemos dando cuenta De alguna y bueno Ahí se cae la teoría Y ahí es donde eh. llegan las noticias a esta mesa a las Igualmente hay... yo quiero decir que estoy hablando sin ningún tipo de Sí, eso tomen nota De, ¿sí? de, de... O sea, no tengo ningún respaldo académico para lo que estoy Acá diciendo Acá hay una flojera de papeles Pero fuertes. para mí, te das cuenta Artemis, Así como te lo digo. Artemis 2 se llama la, el Cuete que va a la Luna. Artemisa, diosa griega relacionada con la Luna, sí. le buscaron por ahí un, un nombre poético. El otro sí. que fue Apolo, Apolo era, ¿no? Apolo, sí, Apolo Creed, Claro. Sí. Y se allornaron un poquito, dice. Se, ah. se allornaron un poquito, sí, sí. Lo que me sorprendió es que aparentemente lo que van a ver es el lado oscuro de la Luna. Y cómo hablar? No sé. Debe sí, ser un sea, farol, una... tiene Va... que ser un farol, algo, un reflector, si, si oscuro, La luna no... no gira como la Tierra. Bien. Entonces, filmante. entonces, no, yo supongo bueno, que no. La luna no gira. Sobre su propio eje como gira la Tierra. Ah, ni, no ni tiene propio, no tiene ajeno, rotación con ni traslación. Te metido no palabras que las no no tienen en secundaria, no tiene. las pocas. No, no, quedan, no ¿sí? se traduce todo todo en castellano. Van a ir a la parte donde el sol no le da Vendría bien, a ser como... Exacto, exacto, bien Bueno, ahora, cuando lleguen a esa parte ¿Cómo van a ver? No por eso digo, tienen que llevar tener linterna, pero pone ¿Cuánto tiempo estás ahí? se te... No sé, sé que tuvieron un problema con el inodoro Sí Porque si bien las heces se las guardan eh, la, El pis sale expulsado ¿Se guardan la guardan la caca? Sí Sí, en unas bolsitas. Sí, no, no, eh. una la escena no. llena de caca de astronauta, pegadas en el techo, están flotando. Claro, bueno, no sé, están llegando hoy a la te luna. Abogaste eh. la portita de la alacena y justo ahorita la que no era y salen volando los oretes y, y, y bueno, pues eh no sé, en bolsita, yo lo que, que eh, en lo bolsita que, de Carrefour, la Simply. Eh, llegan hoy, eh. Atenti. ¿Llegan hoy? Llegan hoy. Hay que decirse atrasan, ¿viste? Que a veces te llevan seis y media, doce menos cuarto, todavía no llevo. Bueno, no Pero sé. ¿Pero qué onda van a alunizar? La idea es instalar, verde de poder instalar una base. Esa es toda la información que tengo. <risa> ¿Una base militar? Pero, eh, sí, una base científica. ¿No van a quedar a tiro todos los marcianos? No sé qué onda, porque no hay atmósfera. Pero no sé qué, la, qué, la atmósfera va y viene, imaginate... Imagínate que si el ser humano fue capaz de inventar la, la gelatina. Sí. No va a poder Sí, que, sí hacer la cual. atmósfera. Es que sí, no, viene, yo creo que lo que, perdón, eh, sí, no, no, está bien, ahora que estás. Voy a hablar con, con sin conocimiento grado, de Un causa. grado de conocimiento muy bajo. Ah, bien. Si el los científicos, las científicas pueden estudiar la atmósfera, cómo está compuesta, sí. con qué gases, qué ¿Qué la caracteriza? ¿Cuál es la propiedad que tiene? que hace que podamos respirar? Amosferólogos, que le dicen? Eh, a lo mejor lo pueden recrear de alguna manera. Che, mirá, necesitamos una burbuja de plástico de 4 metros por 2 metros. Una manguera media pulgada. Comprá acá en Nicoletti. No, de este mi no, trae una brazadera. Nicoletti, dame una eh, media pulgada que tengo un astronauta. Porque por ahí se puede recrear. Ahora no lo van al lado oscuro porque tenés que llevarlo también, se lo van al lado con luz. Tené no dos lugares, vales que tiene luz que no tiene luz. La que tiene luz. No sé, no sé, no, la verdad que o sea, me es genera, me genera mucha duda, él opinó yo. No, si sí, le importa, a él es más le interesa. Pero bueno. Sí, yo también me iría al lugar donde hay luz. ahora eh, dónde y por la duda. Ahora, lo donde no sé si a vos te dan la posibilidad de elegir para nuestro público futbolero. Sí, pueden opinar ¿eh? al WhatsApp al 2774 <risa> 266400 3011. Eh, se viene el Mundial, te regalan lo, la entrada para el Mundial, el pasaje, eh, no sé, no, nunca fui a un Mundial, sí. no sé que te tienen que regalar, te un, voucher. un ¿irías voucher. a este Mundial y Iría a México Cabrones a, las, México? A, lo, a los partidos de, Que se juegan en la sede Recordamos que se juega en tres países México, sí. Estados Unidos y Canadá sí. eh, El 11 sí, de Estados junio Unidos, O sea, si me lo estás regalando Ya está, me lo estás regalando Ahora, situación sí. Política sí. Bueno. Bélica Ese, ese eh, es el tema, es más profundo El tema ideológico también porque Ideológico que, o miedo puede ser también A mí me, por ahí me atraviesa mal ideológico de ponerle a los países africanos Y a ciertos países del Medio Oriente Le están poniendo unas visas imposibles de supongamos, pagar Cosa que solo viajen los millonarios Las entradas son carísimas Supongamos eh, que que y lo está organizando un genocida también, o sea, en su país como eh, después bueno, está México y Canadá que, que tiene no sé que ver, pero que dieron pa... pegado. No sé porque se hacen tres países. ¿Viste? Bueno, el que viene que va a ser diferente, porque ya recordemos que este mundial va a ser diferente, tiene 48 equipos, 104 partidos. Eso está bueno igual Para mí eh, Que sea más equipo o no ¿Vos decís que no? Después del Mundial te digo No, no sé un, Me un parece que no Pasé No que toques si... el Mundial Ya inventaste el Mundial de Clubes Que está bueno Pasa eh, que si no Si llegás a la final Está bueno Sufrí más Tarda más en llegar Pero si te quedaste afuera ¿Viste qué? El Mundial cambia Cuando te quedaste afuera Sí Sí Sí Entonces Es como ya ver no, que Sigue no, jugando y lo demás. Ya no lo ves más no. Es como que tenés un cumpleaños Sí van todos tus amiguitos de cumpleaños Y vos te, te agarró paperas ¿te ¿Entendés? <risa> y van todo el cumpleaños Y vos afuera Y decís loco tanto comiendo chisito A tu cumpleaños Y vos con paperas Un cumpleaños Un vecinito ahí que Bien. lo ves Y tanto con paperas Vos con paperas No no podés ir a A jugar al, A bailar la lambada ¿Me entendés? En este caso Sí, te quedás afuera Y bueno, sí Ahora eh, 11 de junio Arranca el Mundial Eh, y para el 19 de julio es la final. Un mes, un poquito más o menos, un, mes, un, mes, un mes, una semana. Un mes. Un mes y rey polémico también la, la foto va. con Trump, hubo discusiones. Bueno, ya sí. llegó Juan Ever. ¿Cómo está Juan? Yo, gracias. Ya, sé, por venir, eh. ya se sienta en la mesa inoxidable. Ahora, eh, 2022 hubo sanciones a Rusia de la FIFA. Sí. Eh... Sí, bueno, la hipocresía, ¿no? De la FIFA ¿Qué es contra lo que peleaba el Diego? ¿Cómo se lo extraña el Diego en este momento, loco? Y sí, y sí Se lo extraña porque... Y sería un estandarte... No hubiera hecho... Yo sé que no hay que comparar todo pero sí No, no, eh... no lo comparamos no porque, lo porque lo hemos charlado... Eh, y como loco bueno, son jugadores de fútbol, no tienen por qué saber, los mandan a Salud de Pol, no Nadie, nadie, nadie oh. te obliga a, sí, después que somos jugadores, no sabemos nada, no sé. la, la la Nadie te obliga a ir y saludar a Tramp y darle la mano el Diego no lo hubiera hecho, si lo hubiera una... hecho, lo hubiera dicho, algo, le lo hubiera dicho. Sí. Sí, sí. olvélo, el Diego. Dice el vez de Diego. El Diego este grande, el Diego. Eh, después también sacaron yeah, una foto yeah. con el Chiquitapia, pero no es lo mismo. No, pero... O sea, no da la sensación chido? de que... No, no sé, no, no, no, no le pido, no ver, me... vos estabas jugando en la AFA, te sacaste una foto con el presidente de la AFA. Bueno, o sea, tiene un sentido. Ahora que vayas a darle la mano a un tipo como Trump, no, es muy fuerte ¿eh? Por más que juegues en ese país Es fuerte ¿Entendés? Pero bueno, yo no de la verdad que de Messi espero que la Porque... ponga de zurda al ángulo No, no, no espero mucho No, más. bueno, pero también uno no me genera Por Yo qué sé, que... representan A mí no me representan No, a mí no me representan tampoco Pero me refiero a que para un montón de gente sí representan un montón de cosas Y el peso que tiene de que ellos con la representación Sí, sí, no es lo mismo Digan no algo mismo, o no pero... digan nada sí. Porque Entiendo por... que no es lo mismo, no es lo mismo. Sí, sí. Che, lo que no es lo mismo también Es verlo a Pablo Grillo con su cámara En el recital sí, de La Renda La eh, marcha del 24 que... de marzo también estuvo Sí, desde desde La Inoxidable Celebramos eso también Y celebramos, antes de irnos a la pausa De Identidad Comunitaria Celebramos que eh, Chano probó un sándwich De milanesa en Tucumán Porque ahora está haciendo videos Chano eh, De y Tambiónica Ah, eso te iba a preguntar Eh, ¿cómo ese? Dice, un temita y después pausa o quieren ir directo a la pausa? Ah, ah pa, el, tenemos, el temita, tenemos ¿no? un temita acá, sí. tenemos un temita acá del Gordo que lo sacó de la bagulera de la eh, bueno, está haciendo videos eh, probando comida china. Miralo. A vos que te interesa siempre me pregunta Ya no me interesa andás, tanto ya, ya, no te interesa. ya no me interesa tanto Bien, Lo bueno que pudo masticar Che, sí. eh, nos vamos entonces Gordo, que nos vamos a escuchar? Sí, eh, nos vamos a escuchar Un tema original De Johnny Cash Pero en la voz de Nick Cave En un álbum que que sacó En su momento, que se llama Kicking Against the Pricks Eran varias covers y versiones Hizo Esta versión de Long Black Veil un viejo tema que me encanta Long, la, Black, Bell ¿Bell es ballena? Eh, no, velo Ah, velo sí. eh, Largo velo negro Ok O, o velo negro Con ese Juego en el largo Frenando con el <ríe> freno de mano Acordate, al 2664 003011 Mensaje es el Whatsapp Nos vamos a escuchar música un corte y una quebrada y en seguida volvemos She walks the hills a comunitaria Tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identidad comunitaria. FM 103.3. Unite a la comunidad de Identia. Estamos en Instagram y Facebook como arroba Identia Comunitaria. En la web identiacomunitaria.com. WhatsApp de contacto 2664-003011. Identia Comunitaria, FM 103.3, Merlo, San Luis. En tiempos difíciles, sabemos que cada ayuda cuenta, por eso la cooperativa de agua acompaña a nuestros jubilados y pensionados con la mínima y a las personas con discapacidad. Brindamos un beneficio especial, descuento total del consumo de agua, siempre que no supere los 10 metros cúbicos mensuales. Esta iniciativa, aprobada por el Consejo de Administración, busca aliviar a quienes más lo necesitan. Invitamos a los beneficiarios a acercarse a nuestras oficinas para realizar el reempadronamiento con la documentación correspondiente. Porque cuidar el agua y cuidar a nuestra gente es una prioridad compartida. vive el grillo. Regalar vida. Somos productores. Todo lo que necesitas jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada. Teléfono 011 6207 9086. Para, lo dijiste muy rápido, deja que yo lo digo. Teléfono 011 6207 9086. ¡Cri, cri, cri! ¡Viver el Grillo! ¡Megro San Luis! ¿Harto de salir a comer siempre las mismas papas con cheddar y hamburguesas genéricas? Vení al auténtico pub irlandés de la costa de los Comechingones, Troya Irish Pub, donde vas a encontrar una oferta gastronómica única en la región. Condue, Fish and Chips, Irish Stew y todos los clásicos de los verdaderos pubs. Contamos además con una gran variedad de pizzas, empanadas y pastas. Tenemos la mejor música y toda la buena onda para que la pases genial. Para información sobre paquetes promocionales y de alojamiento, llámanos o escribinos por WhatsApp al 358 65 43 902. Estamos en Ruta 1, kilómetro 16 Cortaderas, Trolles Pout, un pedazo de Irlanda en las sierras La Damiana Parrilla, pastas caseras Chivo tierno Y la mejor empanada de cordero Venía a disfrutar a la Damiana De los sabores clásicos del auténtico bodegón merlino Y la música más linda del Valle del Conlara calle La Capilla 351, entre Padre tisera y Avenida de los Césares, Rincón del Este, Merlo San Luis. Pedidos y reservas al 2656-474-296, o por WhatsApp al 2665-272-071. La Damiana, donde cada plato tiene historia, y vos sos parte del cuento. Llévate un Smart TV a tu casa y no te pierdas el mundial. La cooperativa telefónica Merlo sortea un Smart TV de 43 pulgadas para sus asociados. Ser socio trae beneficios. Si tenés el servicio de televisión, ya estás participando. Sorteamos el primero de junio. Para más información, comunícate por WhatsApp al 2656-442919 o telefónicamente al 478-000. Cooperativa Telefónica Merlo, avanzando junto a vos. Quiero un alfajor, que sea el mejor de viajes y turismo, traslados al aeropuerto del Conilara, jueves y domingos, desde Merlo y zonas de influencia, en el centro de Merlo es puerta a puerta, servicio regular o privado, las reservas son al 2664-666637 o al 2664-543499, el email es torrestour.merlo-sl.com.ar Instagram, Torres Tour Excursiones, Facebook, Torres Tour. Terminal, Nueva Merlo, local 18 y 19, provincia de San Luis. La birra artesanal que te va a encantar se llama Happen. Elaborada en piedra blanca con ingredientes seleccionados y pura pasión cervecera. Descubrieron sus cuatro sabores. HIPA, negra, roja y rubia. Frescas, intensas y con el carácter justo. Nos encontrás en tiendas de Merlo San Luis. Seguinos en Instagram en arroba Jafen Cerveza Artesanal. Jafen, hecha con pasión.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 i got up this morning And I put on my shoes i stung my shoes Then I washed my face I went through the mirror Folded on my head I made a move Didn't know what to do I stepped away forward Try to break and run Okay. Acá estamos Poniendo todo en marcha La tecnología de punta Porque estamos transmitiendo por el Facebook De Identidad Comunitaria Acordate al 2664003011 Bájate la aplicación De tu Play Store amiga Y le damos la bienvenida Mientras el gordo Con sus dedos de peluche Hace la conexión <risa> eh, en, vivo. en vivo Porque estamos con Juan Hola Juan Herber Pero me metí <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todos? Qué, bien. Bien? Qué bien Arrancar con una sonrisa El lunes Haciendo Sí, de, sí Haciendo que sea sí, sí. El mejor lunes De tu semana Acá vino ese Mirá que Ahí está Estamos en el Facebook De Identidad Comunitaria En vivo Con sí, Juan Es el primer programa Sepan sí, entender Está bien, mejor, le da una realidad, le da una realidad. Esto es así, no, no, no, la tecnología usted, no, no somos muy Usted nos conoce. Sí, amigo. sí, sí, por favor. Este... Así que ahora le voy a hacer un matecito. Bueno, o si bueno. quieren por el Facebook de Identidad Comunitaria pueden ver la, la nota en vivo a nuestro amigo Juan Ever, director de cine que eh, hizo un corto sobre una historia muy muy personal, de alguna manera Cartas de amor y de guerra Exactamente, así es sí, Es una historia personal, pero bueno, heredada sí. ¿Querés, ¿Querés contar un poco? Sí, sí, eh, bueno, yo soy hijo de veterano de guerra de Carlos Omar Ortiz oficial Mayor de la, de la Fuerza Aérea Que, bueno, combatió en la Guerra de Malvinas este Él pertenecía a la parte de Sanidad de la Fuerza Aérea Eh, estaba en puerto argentino destino era médico en puerto argentino claro este enfermero enfermero enfermero él se, se dedicaba justamente a atender a los a los este, muchas veces a los a los heridos a los traslados también en la en la ambulancia y bueno justo estaba ubicado este en puerto argentino que bueno ahí en puerto argentino fue como donde se desarrolló la mayor parte de, de del combate este y bueno de alguna manera malvinas es un tema que siempre a mí en lo personal eh, me, me lo, atravesó, lo muy presente okay. si sí, me atravesó a esta quería decir no no, no me salían las palabras siempre me sentía atravesado por el tema pero nunca había podido la manera de había encontrado la manera de poder contarlo ¿no? porque no, no me sentía preparado Para abordarlo de una manera honesta Y de alguna forma El año pasado eh, Creo que lo, lo, lo encontré a través de las cartas Que se enviaron Mis, mis viejos eh, Cuando él estaba en Malvinas ¿no? ¿Y eso ¿cómo, cómo fue el proceso? De, de ir recolectando Bueno, yo me, yo me entero De la, de, la, de las cartas que se, se envían eh, Todo esto en contexto Ellos trabajaban en un edificio de sanidad En Buenos Aires En el mismo edificio Pero mi vieja trabajaba en el piso 11 Y mi viejo en el piso 12 Ellos no estaban de novio ni nada Habían cruzado un par de palazos Un hola chau y nada más Porque ella era una subalterna Por ponerle un nombre ella sí estaba enamorada de él en secreto, pero bueno, como que mi viejo era muy duro de alguna manera, así como que no se expresaba mucho, entonces como que lo veía tan regio, como que decía, hombre no se le cae ninguna lágrima, tomado astillera, claro, eh, claro entonces que no entra por ningún lado. Claro, eh, entonces cuando ella se entera de que va mi viejo va a la guerra de Malinas por el caso de mi viejo, él se presenta, él quiso ir. Claro, como ah, voluntario. Voluntario. Él fue de voluntario, exactamente, Una vez que ya había arrancado la guerra. Exactamente, él fue él fue de volu voluntario ario eh, no es así el caso de todos pero el, eh, de mi viejo sí este él tenía 36 años él ya había hecho la carrera militar De todas maneras, él se fue de muy chico Él es de santa rosa del conlar acá nomás él se fue de muy chico a buenos aires y bueno toda la carrera militar la, la hizo allá este entonces este cuando se entera mi vieja eh, está aquí con una amiga él dice bueno el, el, el le dice que el suoficial mayor se fue con la guerra y, y le dice escribirle y pero qué le pongo, no sé qué, qué sé yo, hasta que bueno, mi vieja se anima y le escribe. Le escribe, le mandó una carta. Esto fue creo que entre el 14 y 15 de abril más o menos, no tengo la fecha exacta así precisa, pero sé que es más o menos en esas fechas. Y a la semana le contesta. Mi viejo eh, Esa primera carta Esa es la, la primera carta esa Sí, sí Esa primera carta está De hecho, mi, mi, mi vieja la, la llevó a las presentaciones Para que la vean no, ahora, no no no no la traje ahora Pero está está La, la, la, la carta existe Y el corto justamente eh, Cuenta la historia de esas cartas Nada más Porque después se enviaron otras más Que eso va a ser para una secuela ah, claro. <ríe> O sea, el corto es el ida y vuelta de cartas Entre tu vieja y tu hijo Claro, pero de esas dos esas dos cartas, de esas dos primeras cartas. Después hay otras dos más que se enviaron, pero bueno, esas no están retratadas, se ¿Cómo, ¿Cómo era el proceso para enviarse y recibir cartas? Eso la verdad que no estoy info, no estoy bien informado de eso. Eso ah, no, no, a, no quiero tirar no quiero tirar ahí fruta, pero fruta, pero no no estoy tan informado no de eso, informado rara, de eso claro. pero no de eso no tengo tanta tanta bueno, tanta Bueno, suponemos info. que algún avión que llevaba víveres sí, en sí, sí. a... Yo calculo que sí, sí sé que el cor eh, interno digamos. Puedo contar que, que de lo que sé, que estuve que estuve investigando así, sí que hay muchas historias así, bueno, de los niños que enviaban, por ejemplo, cartas a los soldados con chocolate, muchas también mujeres que inclusive ni siquiera se habían cruzado con algún soldado eh, y le enviaron una carta a un a un soldado X y después se pusieron de novios cuando cuando terminó la guerra. Ni siquiera se habían cruzado, solamente se conocieron a través de las cartas. Y entonces como que a mí el tema de Malvinas me vuelve por el corto anterior que yo hice de Desolación, que no tiene nada que ver con Malvinas, pero que trata sobre la relación entre un padre y una hija. Y como que de eso me retrotrajo de alguna forma la relación que yo tenía con mi viejo. También a esta cuestión de que en este contexto posapocalíptico que ocurre Desolación, es un contexto bastante desolador, donde bueno, ya está todo perdido pero él sigue adelante y eso me recordó un poco a mi viejo que seguía con con, con con malvinas no de alguna forma el saberse no esta cuestión creo que tenemos los argentinos por ahí ya saber que perdemos pero vamos a darlo todo no importa sí, sí. entonces ahí es cuando empecé a investigar también las cartas no me entero de las cartas Y bueno, en enero de este año comencé a, a, a, claro, a, a, a trabajar en el proyecto, del, del, del proyecto no que, que lo hice con, con ima, imágenes de Malvinas. Me empecé a descargar imágenes ahí de Malvinas, va. no imágenes de muy buena calidad. Ahí, y, perdón, ahí sí. ya... Ya entrás en el proceso, ya tenés la idea de hacer un corto. Sí, ahí tenía como la idea en realidad de hacer solamente un video. No estaban las voces del, de off de la carta, pero sí hacer como una especie de video eh, en conmemoración, ¿no? Entonces, este me bajo las imágenes eh, y las animo con IA, con Inteligencia Artificial. Son imágenes reales, no son generadas por IA. Son imágenes reales que yo me bajé de momentos concretos de la guerra, como por ejemplo el hundimiento del General Belgrano, los aviones pucará los Mirage Dagger, o sea, eh, incluso hay una foto que está mi viejo ahí eso también. Le, eso lo bajas del archivo eh, general? Me bajé archivo, eh, archivos, por ejemplo, no, me bajé algunas fotos... No de, entendí, me perdí, perdón, eh, sí, cuando sí, no bien, con con IA, pero no son generadas por IA. No, no, no, yo me bajé no, eh él las anima con claro, inteligencia artificial, ah, perdón, claro, no me expliqué. Me yo no me expliqué bien. Este, me bajé fotos de un archivo de un colega que vive en Santa Fe que se llama Agustín Vázquez, que le mando un abrazo grande, que él tiene fotos de Malvinas que le fueron llegando así de fotógrafos, de combatientes, de todos lados, ¿no? Y bueno, yo me descargué fotos de, de, de su archivo de su archivo personal, más algunas de un archivo del Museo Nacional de Malvinas que está en Oliva. Fotos que me, pro, me proveyeron desde ahí también. Entonces, Oliva, perdón, eh, Oliva en Córdoba, en Córdoba, en Córdoba sí. exactamente. Allá hay un Museo Nacional que yo fui de muy chico Pero que estuve viendo una foto y está muy bueno Porque tienen todas cosas recopiladas de Malvinas O sea, trajes eh, Partes de aviones eh, no sé, eh, Misiles, de Pero todo Hubo, hubo varios soldados todos. que tenían sí. cámaras de fotos también. Sí, sí Hay, hay varias fotografías eh, Entonces me, eh, me bajé esas fotos Una vez que me bajé esas fotos Probé animarlas con inteligencia Ahí, ahí Y como vi que el resultado estaba bueno Que era bastante real, me gustó Entonces las compilé y el conjunto cuando yo lo edité eh, justamente me resultó como una especie de archivo do documental, ¿no? Bastante real, de hecho la gente que lo que lo vio hasta que yo no le sí no le dije que era por IA ni se no se habían dado cuenta. Eh, porque bueno, también le agregué otros efectos Hay grano a la imagen, ruido como para que justamente tu, tuviera que pierda, tu, tu, pierda tuviera la pérdida la frialdad de la Claro. De la inteligencia eh, pero la verdad que fue fue un lindo un lindo trabajo y después de eso cuando yo compilo las imágenes ahí es cuando se me viene la idea che pará estaría bueno agregar este eh, leer la las cartas no que se enviaron mis viejos no ahí que aparezcan las la cartas la voz en off eh, claro exactamente y ahí me aparece la voz en off y ahí convoco a, a dos actores Luciana Castaño y Fede Sánchez que trabajaron en Desolación Y bueno les digo que lean que hagan las voces de mis viejos la cual ellos este lo, lo hacen y la verdad que muy, muy bien porque ambos logran transmitir las emociones de ese momento en el caso de mi vieja la preocupación claro ¿no? y, y en lo personal vos al escuchar te pones los sauuri pone las imágenes sí. le das el play sí. a la voz en off sí pero Y una, una, fue fuerte. una Moby Dick diría fue, un amigo. Fue, fue fuerte porque Sobre todo especialmente por mi viejo Porque bueno, él falleció ya hace mucho En el 2012 Y la verdad que de nuevo De alguna manera es de Volver a escucharlo No Toda esa calidez que él tra transmitía no Esa seguridad de alguna forma Y él probablemente tenía mucho miedo En el interior, pero bueno no, no le quería transmitir eso a mi vieja Entonces como que en la carta se refleja mucho eso Y en la voz de fe se refleja eso La seguridad de alguna forma Y la y por ahí la, la tranquilidad De que estaba con, con, con amigos Fue a la guerra también eso Acompañado de amigos con los que trabajaba claro. ahí en, en, en sanidad también Eh, entonces eh, nada, fue muy movilizante en ese, en claro, ese por sentido. por eso lo, lo importante de, de convocar una actriz y un actor para interpretar también, ¿no? Imagino que se habrán empapado en, en sí. lo que decía vos del sí, sí. carácter de tu viejo. Eh, claro, podías tener charlas con él sobre la guerra, su estadía, cómo la pasaba. Muy la, la muy, por... po, muy muy poco, este, por ahí más más de más de chico pero ya de grandes sí pero muy, no no no no mucho este si sí lo acompañamos a los altos a, la, a las charlas este yo también sí hizo una vez me acuerdo una charla en, en el 2010 creo que si mal lo recuerdo en san Luis, que vino nicolás casaanceo que fue un corresponsal de guerra que estuvo en malvinas ahí le estuvo en malvinas sacó fotos de hecho tiene un libro que se llama la pasión según malvinas que hay fotos que él mismo sacó con su cama con su camarógrafo ahí eh, y es un material de archivo muy Muy, muy importante eh, Sí, lo que yo por ahí Lo que tengo de, de, de recuerdo De chico es que una vez lo vi llorando Y no sabía por qué, de hecho tengo un guión Que, que trata so justamente el, La posguerra Que creo que ahí hay todo un tema también claro. Porque mi viejo también eso Pasaba que por ahí se sobresaltaba Con, con un, con, se caía un vaso Y se sobresaltaba esos son las, las cosas que te Los traumas que te dejan un evento tan devastador como lo puede ser una, una guerra no y, y bueno un montón de cosas que por ahí no nos ha contado yo de las cosas que ha visto que llover con los, los cuerpos ahí en medio de sus sí, amigos eh, sus amigos de, sus de amigos, gente conocida ¿sí? levantó el cuerpo de de, de, un, de un capitán de la fuerza aérea también irreconocible y la verdad que bueno eh, no debe ser no debe ser fácil y por eso me parece importante que ...se abran espacios... Eh, ...como por ejemplo ahora que estoy pudiendo venir acá a charlar... ...con ustedes... ...para que los veteranos puedan... ...contar sus historias porque una de las cosas también que... ...que creo que dejó la guerra... ...es ese rechazo... ...a los héroes, ¿no? De alguna manera... silenciarlo ¿no? Silenciarlos, sí, silenciarlos... ...y eso creo que terminó generando un, re un rechazo en la sociedad... ...no en toda, pero en parte de la sociedad también... Al no obtener el reconocimiento ni siquiera de la Junta Militar que lo primero que hacen cuando vuelven al continente Los encierran durante 15 días y no les no les dejan decir ni una palabra a nada de nada sí. Hay un famoso de... desembarco en Puerto Madryn que bajan sí. de un buque inglés los, los soldados argentinos Y cuando bajan salen un montón de, de señoras y de gente y con, pan. con panes y con, con pan. cosas a los camiones y los milicos no lo dejaban a los pibes que, no, que se asomen No, por por, por por eso, este, no querían que no querían que hablaran, entonces ya inclusive desde, yo la, la otra vez leyendo una, una nota de Nicolás Casanseau que decía que mismo la, la junta militar, hay hay un jefe de de la de ahí del de, de ejército de Malvinas no se habla. Entonces, yo creo que ahí es cuando me parece que empieza de alguna manera los mismos militares la, la desmalvinización de alguna de alguna manera Y eso ha producido que muchos veteranos hayan terminado en suicidio porque no han podido tener contención familiar y tampoco una contención social ni psicológica. Entonces por eso me parece importante que ellos puedan tener el espacio para poder contar sus historias. En este caso a mí me, me toca el legado de alguna manera de poder transmitir la historia que le tocó a mi viejo. Eh, yo creo que en parte de hecho él eh, fallece de cáncer yo pienso que ese cáncer se genera también porque Sí, cre el, por, por, sí yo creo mucho eh, no creoes post creo, digo, creo no, mucho en eso porque él se, él claro. se guardó muchas cosas que no claro. que seguramente no para protegernos a nosotros para protegerla a mi vieja no, no debe haber contado seguramente hablando de difundir estamos eh, charlando con juan ever director guionista Cartas de amor y de guerra En identidad comunitaria 103.3 eh, Gorde querido sí. Y hablando de difundirlo Estuviste, ya hubo proyecciones En, oh, en sí. la Casa del Poeta, en la Uni Hubo proyecciones en la Casa del Poeta, en la Uni Por suerte la verdad que la recepción ha sido muy buena De hecho eh, eh, Muchos se acercaron a querer saber más ¿no? De las historias de, la, de, la, de las cartas no El contexto también en el que se da, que se da todo este y por suerte fue mucha gente de las escuelas, de la universidad profesores, mismo profes que también fueron de otras escuelas, por ejemplo una profe del Santiago Beso me dijo venía a pasarlo, ahí bueno arreglamos una fecha eh, del municipio de Santa Rosa también eh, mi viejo era de allá y siempre le rinden un homenaje todos los 2 de abril este y, y también me invitaron a proyectarlo allá porque hay muchos sí. eh, chicos de Santa Rosa que no conocen la historia de mi viejo o que la conocen a medias no saben por qué por él fue conde Condecorado Otra cosa que me olvidé de nombrar Es que mi viejo tiene La máxima condecoración eh, La cruz al heroico Valor en combate Por proteger la vida De un camarada suyo No, te olvidaste de Un detalle Sí, un detalle importante <risa> sí, de sí, de Perdón, es que tengo tanta tanta sí, ahí, hay, hay, hay muchas cosas Pero bueno, él tiene una de las máximas Condecoraciones Creo que en la provincia, la provincia no. tío, es que, eh. Sí, de hecho tengo un corto Que relata esa acción eh, Él lo, lo tiene la máxima Condecoración por proteger la vida de un camarada Suyo que en medio de, del fuego del, del fuego que era eh, si mal no, no, no quiero tirar fruta pero creo que era en puerto en puerto argentino y hay un capitán al cual le, atra le atraviesa una esquirla ¿no? y él estaba tir tirado en el suelo noviesa la, la, la columna y mi viejo se manda entre medio parece una historia de, de acción pero sucedió sí, de verdad claro, claro pero sucedió en el, sucedió así que él sale corriendo entre medio de, del fuego Y se le pone se le pone encima se le pone encima y le dice que, que de esta salen juntos de estas salimos juntos o sea no que ese tranquilo que de esta salimos juntos o sea entre medio del fuego yo, es como que lo es como que yo lo, lo, lo, lo, lo, mientras lo lo, lo lo cuento es como que no puedo alcanzar a entender todavía o sea no, no, no, la, la, magnitud? La, la, la, la magnitud no porque hay cuerpos, hay fuego. Pudo no, haber perdido, el, el ahí que le, que le alcance, sí, que le alcance una una bala ahí se terminaba, y se terminaba, y se terminaba todo. Se terminaba todo y, y bueno, por suerte no no por suerte no fue así. Otros no corrieron Esa misma esa misma, esa misma misma Suerte Entonces por eso yo creo que es importante Esto, el hecho de, de, de contar Y sobre todo que es una persona Que nació acá en San Luis Y así como él, bueno, hay, hay también otras muchísimas Historias de otros veteranos como Nicolás Ferreira También, eh, Jorge García eh, Y por eso está bueno estos espacios ¿no? Por ejemplo, la Casa del Poeta La Uni de los chingones Que nos abrieron sus puertas para poder contar Para que Puedan, eh, Para contar la historia, historia Que es, no se olvide que Exactamente se... Che, yo te quería preguntar, Juan sí. ¿Cómo fue el encuentro entre... Porque se conocían solo por carta O sea, se conocían sí. del hospital Pero no había amor ni nada El no. encuentro entre tu viejo y tu vieja ¿Sabés cómo se dio... Qué onda, pues fue la culminación de, de Las cartas. Sí, este, yo sé que bueno, él vuelve de, de, de Malvinas obviamente, este están se, lo se encierran durante 15 días. Yo creo que más o menos en septiembre de ese año es cuando él la le invita. O si sea, agosto o septiembre, capaz estoy tirando fruta. Así que si me estás escuchando mamá, perdón. encierran 15 días, eh, claro, en el campo de mayo. Él, lo que pa, eh, no recuerdo bien dónde, ah. pero los mantienen los mantienen encerrados eh, obviamente le avisa a la familia que tenía acá en Santa Rosa eh, que él llegó bien pero bueno no podía contar más nada Eh, estos 15 días perdón sí. le daban de comer todo todo bien ¿O era tipo no preso tengo, no tengo ni ah, okay. eso no no, no no sé bien de, de, de las eso. condiciones no la sé de... no sé bien la, la, la, las condiciones pero sé que estaban incomunicados claro. eso lo puedo lo puedo y lo puedo confirmar de discúlpeme ¿no? por ahí la falta la falta de info pasa que no, bueno, no, hace no, no, poco me que me estoy también tratando de, de, de interiorizar el tema porque bueno es un tema que muy muy fuerte y recién ahora siento que me estoy como Claro. Eh, eh metiendo con el tema Malvinas más a profundo. Pero bueno, yo sé eso y que después bueno, él después de esos 15 días no sé si eh, le dan licencia y viene acá a Santa Rosa, a su pueblo, porque él quería mucho mucho a Santa Rosa y quería mucho a su pueblo y está con la familia. Eh, después de eso vuelve a Buenos Aires y yo creo que ahí es cuando le eh, la invito a salir a mi vieja. Me invito a salir. Ah. Y ahí es cuando salen se ponen de novios. Y esto fue en el 82. Y recién en el 88 creo que se casaron. para Pasaron un tiempo. Pará, ¿Vos naciste? ¿En qué año? Yo, no, no, yo nací en el 90. ¿Y Facu? Facu en el 93. ¿En el 93? No? Sí. Pero, miren, Pero igual no el... vieron el, el coche atajando penales. No vieron ahí. Al... Mira el... miren los tiempos igual cómo serán. Que antes por ahí era como que ahora te ponés de novio y... Si morida. llegas si llegas a los si llegas a los 3 años, a los 4 años bien, pero hoy cu hoy cuesta un poquito mi viejo de la esperanza. Bueno, no sé, a mí las, las dos, las, no pasé los 3 años. Pero bueno, no importa. La, la cuestión es que estuvieron de no bastante bastante tiempo hasta que mi abuelo le le, le dice a mi, a mi viejo Che, me parece que ya están para para casar. <risa> para casar, váyanse. para casarse y mi viejo le dice, bueno, te, pero te, te bueno, me... bueno, pero con la condición ¿Sí? de que sean se casen en en vengan ustedes a mi pueblo, a Santa Rosa y se casaron en la iglesia de Santa Rosa. ¿Dónde Bien, yo? ¿Cómo yo? Pone claro, eh, pone condiciones. Claro, en Doxú Ah, están en Doksu. Sí. Ahí se venía sí, sí. con Lara. Se venía al sur que con ladra y los dos eh, mi abuelo hincha de boca mi viejo también así que nah, ahí, nos, al, ahí el género viene azul y oro por ahí va, viene de sí. todo no. sí sí sí así que nada es una lin, es una historia dentro a mí lo que también me lo que me determinó hacerlo es que también veía que había una, una historia muy emotiva y muy poderosa Y como dos emociones totalmente opuestas Como puede ser el amor O dos temas bien opuestos Como puede ser el amor y la guerra Se eh, juntaron ¿no? Porque de alguna manera si, Mi vieja este le mandó la carta Y ahí si es como no que se activó escrito... Y si no hubiese escrito y, y todo esto en medio de la guerra Entonces como una forma un evento tan horrible Tan tan tan terrible Puede desper despertar eso Entonces eso es lo que por ahí me, me interesaba Desde el lado más Eh, cotidiano como también muchos de, mis, de mis, di, uh, mis directores favoritos abordan justamente los conflictos desde de un lado bastante eh, cotidiano, el Soldado Ryan, por más que es una película ahora la veo una explosiones, qué sé yo, en realidad yo la volví a verla otra vez y es bastante es bastante una situación bastante cotidiana, son un grupo de tipos a los que les dicen, ustedes tienen que ir y cumplir la misión de rescatar al so bueno, al Soldado Ryan claro. y entre medio pasan un montón de cosas, el el personaje de Tom Hanks es un profesor de escuela. No no es Rambo, digo. Claro, no es claro. Rambo. Son personas comunes. Igual los Yankees en las películas. Sí. En bueno, sí, Pasando sí. Pasando en sí. guerra por arriba del pie. Oh, Sobre Michael. Sobre la Segunda Guerra. Ellos, ellos muestran con mucho orgullo la Segunda Guerra Mundial. Vietnam, por lo general, siempre la muestran justamente... Eh, como que es la guerra que ellos perdieron, entonces siempre está desde un punto de vista mucho más pesimista. No, y aparte se muestra siempre generalmente en la Segunda Guerra sin mostrar a los rusos. Claro. Como que ellos son lo, los que los ya. que los que los que posibilitaron el mundo el mundo libre, de alguna manera Y estamos no, hablando, hablando, no <risa> hablando de ruso Hablando de rusos, que recién nombraste Arroba la inoxidable radial sí. Síganos eh, no, Los no nuevos no amigos y amigas Eh, hay un video que dio que hablar, eh. Sí, ¿qué qué actuación Rodríguez? Sí, hablando, acá estamos con un director, guionista. Ah, a ver, ¿qué opinión de la actuación? Tu faque del dedo, dedos de látex. Del que, del ah, el señor el Falangetas. Está bien. Para mí yo le, dije, bien. Que, yo le dije que dije está bien, que está bien si la idea era transmitir algo bizarro, oirse, para mí está bien. Si le era hacer una mierda no, claro. dado el contexto, las condiciones. Pero está de, bien. Ahí, mirá, yo Eso, para mí hay que hacer yo siempre opino, el guión es bueno opino opino que, que es la, que man, para es la, es la manera hay que tienen que seguir haciendo el, para, el, el guión es bueno el guión el guión es bueno el guión proponía eso que sea bizarro yo siempre digo eso nos está cuando, faltando respeto no pero para no le estoy bizarro, faltando ¿no? respeto pero si la idea justamente yo siempre opino esto si la idea no sé por ejemplo las películas de terror de clase B si sí. la idea del director era sí, que fuera sí, así obvio. listo sí. para es mí que me... es un poco la idea y un poco lo que podemos hacer para o sea, mí está bien vos... para mí está yo, lo, dice, vi, los, me re, yo lo vi me privados, reí vos, ¿Vos te plan? podés te podés quedar un rato sí, más sí, sí. listo cambiamos la yerba calentamos el agua sí. no sin antes agradecer <coughs> bancame esta Juan porque tenemos por favor. amigos amigas emprendedores una aldea no una villa, como Villa de Merlo, por ejemplo, sino una aldea. ¿Hay por acá cerca? ¿Sabés que Hay una aldea que no solo podés... Estamos enfrente de un director hoy. Olerla, sino que podés mirarla, porque es una aldea visual. Una aldea visual. Un pequeño taller dedicado a las embarcaciones e impresiones fotográficas en Merlo. Variedad de papeles... E E impresiones brillante satinado mate y autoadhesivo diferente opciones en marcado de directo a doble vidrio bastidores en marcado de papel trabajo personalizado y asesoramiento para artistas y emprendedores yo personalmente recomiendo mucho su trabajo tanto en impresiones como en marcos atención con cita previa para impresiones comunícate al 2 483 30 15 pato 4 Este, una, Va, punto, este. visual Y embarcados <risa> Con Steffi 297-436-733 Este es bueno. Y en la inoxidable Ahora vamos a escuchar Hay una banda irlandesa Que en el 82 sacó un Un disco, un tema Perdón, mejor dicho La banda se llama Wolf Tones Wolfetones los Wolfetones Sí De Irlanda De Dublín que Sí, sí Ahora tejemos una cosa con otra Se va tejiendo Pero quería presentar el tema Dale eh, Componen un tema al Wallstones. Sí Al Almirante William Brown Guillermo Brown Almirante fragata, Brown Almirante Brown Toca Basambera Toca Basambera ahí eh, Bueno Bueno el este almirante Brown corazón ahí mira te está haciendo el, que te fija ah, estamos no fuimos con el vivo es verdad nos estamos fuimos. en vivo ah, todo esto con usted, bien, eh, estamos activos lo Pasamos, paramos un ratito ¿Lo lo paramos ¿Lo paramos? un ratito y ahora Chamo seguimos a, con jugar, ¿eh? Ahora seguimos en el vivo de Facebook Identidad Comunitaria se van, se van a comprender que hay pequeños cortocircuitos entre neurona y neurona ya a esta altura del año Así que, bueno, vamos vamos a ir a escuchar ese temita, reorganizamos, calentamos el mate, seguimos hablando de cartas de amor y de guerra. El almirante Brown, desde Irlanda, un Ay, tema perdón, para Malvinas. ¿Hay ¿eh? una pequeña reminiscencia a los cuentos de amor, de locura y de muerte en el título de Quiroga? No, en realidad fue por... Ah, perdón, pero, si en, muy en muy algo, no me acuerdo por qué, pero me pareció que estaba estar receso. Dale, dale. Vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos, ¿eh? From a county, my old town. A man of great renown As a sailor and a soldier Was none bolder He went to America At an early age they say As a cabin boy To stay the wide world over venture took him south to the De la Plata Mount. San Martin was on the route in Argentina. So three whaling ships he bought and Brazil and Spain he fought and freedom then he sought for Argentina. Now, Admiral William Brown, you're a man of courage shown and in battles fought the odds were all against you. Your Irish heart was strong And the memory still is on And in Ireland there are some that don't forget you On St. Patrick's Day it's told You had many victories pulled You defeated all invaders, thugs and beliefs. Then to the campus roamed And he found a happy home Las Islas, Malvinas, Argentina We had paired of Irish hands In an oval gallant band That helped to free the land called Argentina had the great declaim the Patricio's name and fame when in 186 the British came for slaughter and to this very day in the Argentine they say the English ran away from Buenos Aires to Islands for the down and may top them for the crown classy slashing while Venus ardent we remember when you're around and asland of prayer for the invader rough the islands from your country when 1833 where my by... Forced to flee And in Ireland sure we know the story fully And the people that went to To the Argentine when you To escape the English laws of wars and famine They have proved the loyal crew Just like all the Irish do Lassie Slass, Galvinas, Argentina Yo colonial days and the cruel English ways with her taught plunder we will teach the natives for the Brits are gone to war just like white locked did before with her ships and guns and drums and flags and banners in the empire days of old They and for the gold And paraded it around the streets of London Oh, no human rights were given To the natives dead or living Las Islas, Malfenas, Argentina He died, Father Fahim by his side Fifty-seven was the year his country mourned I hero of the nation, he's remembered with the nation Throughout the world where freedom's still about Cross take note Where bold will he Bulfen wrote The Irish still support you Argentina With the empire Tumbling down Let no haddies back the crown Las Islas Malvinas Argentina With the empire Tumbling down Let no haddies back the crown Las Islas Malvinas Argentina Argentina noticiable rápida. Y ahí volvimos mientras vuelve en breve la transmisión por el Facebook de Identia Comunitaria. Estamos con Juan Ever, director y guionista de aquí de la Villa de Merlo. Para comunicarte mandarle un saludo Police. o algún improperio al gordo que acaba de dar eh, aire al Facebook a la sí, vivo, por WhatsApp al 266 cuatro 3011 acordate que te podés bajar la aplicación o vernos por la página de identidad comunitaria tal cual estamos Charlando sobre el corto de cartas de amor y de sí. guerra Acá con el amigo Juan, ¿te di el mate? ¿Te lo ¿Te doy el vacío? El mate, sí, sí. No, no, no, no. Ah, pensé no, que te me, lo di a me, y... me acabo de tomar. Perfecto, perfecto. Tenemos mensajes, como decía, el 2664003011. A ver... Por acá, PAME. Upa, upa, ojo, vamos. Upa, uh, a ver... Mm. Bienvenidos a... Váyanse ahí, inmediatamente. Sí, apaguen los micrófonos. Dejen gracias, sus gracias cosas y retíquense. Gracias por el aguante, PAME. Gracias, PAME. grande. Eh, ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Lucas eh, estábamos hablando recién Lucas de Freire. la proyección del documental sí. del de corto en, en Los Molles. Sí. Me enganché tarde, pero aguante la inoxidable y más en una radio. Que no sea gorila, vamos, Lucas. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias, Chep. Espectacular. De otro lado, acá se reciben improperios y halagos. Por acá, Marina, qué buena onda, qué buena música, un saludo al Gordo Ilustrador, saludos al S y a Celle. Gracias Marina, gracias a todos, a todas por estar gracias ahí del por, otro lado. Gracias por estar escuchando. Y como la inoxidable cual arácnido eh, en un rincón del galpón teje una cosa con otra y va uniendo... Agradecer también a un nuevo a una nueva emprendedora sí, en este caso que se suma la Inoxidable Radial. Contame, gordo. Ella es amorosa, todos la aman, se llama Amalia. Gracias Amalia. Expláyate un poco más. De, de ver, detrás gordo, de contanos, cada contanos. Detrás de cada sí. pieza hay una historia que merece ser contada. Hoy les presentamos a Amalia, el alma detrás de Causai. Causay. Para Amalia, tejer es mucho más que entrelazar los hilos. Es mantener vivo un legado. Ella nos cuenta el origen de su magia. Mi nombre es Amalia y hoy quiero Hola, Amalia. <risa> Amalia está fónica, sepan disculpar. Mi nombre es Amalia y hoy quiero contarles por qué elegí Causay. Nombre para su proyecto. En quechua significa vida, existencia, el simple acto de vivir. Y por qué este nombre la respuesta está en mi linaje. Bien. para para ¿Tejidos? que Se cruzan las la comunicaciones. Sí. Vengo de una familia de tejedoras antiadenias... ...y mi abuela, una de las personas más importantes de mi vida... ...hablaba quechua. Ella repetía esta palabra constantemente... ...y aunque de niña no la entendía... ...quedó grabada en mi memoria esperando su momento. Ahora, con cada trama, con cada tejido... Eso, ese recuerdo toma sentido De ahí viene causa Causay El trabajo de Amalia Lo pueden encontrar en Humano Merlo Humano Merlo, tienda colectiva Sí, Perón 74 frente a la plaza Tiene unas cosas muy lindas Unas yalinas Unos echarpe Unos echarri Tiene cosas hechas tejidas eh, Muy buenas, artesanales En las Con redes como telar, Causay w e Sí, eh, S A Y, -A, y Lega, sí. Causai. Y bueno, tiene muy buenas cosas, ahora que se viene invierno y sí. los días fríos son espectaculares y tienen poncho. una calidad, che, bueno, que no te la cuento. Muchas gracias a Causai y a Amalia. Amalia por sumarte. Esto va a ir mejorando, no crean ustedes que todos los PNT son así. Eh, nos esforzamos día a día juan gracias por venir por estar contándonos esta historia entre las de las cartas eh, entre tus viejos eh, parte de, de, del proceso que veníamos hablando eh, sabemos no hace falta imaginarlo es fuertísimo eh, y, y con, con la familia en sí ¿cómo se involucró en esto en eh, Eh, bueno, la, eh, yo le, le comenté, le comenté ahí a, a mi hija La, la, la, la idea y, y bueno, Sabiendo que estaban puso... las cartas Y todo Y la verdad que se puso muy contenta Porque también sabe que a mí El abordar Malvinas este Es muy Complicado Y se, se, bueno que La primera vez que le mostré el corto que, que inclusive creo que le faltaban algunas cositas Ahí se emocionó mucho Mente. Y bueno, lo mismo FACU también ¿no? Y eh, creo que en ese sentido Hubo mucho apoyo familiar Lo cual le, agra le agradezco Porque en estos tiempos es fundamental eso, el, apo el apoyo familiar eh, Y también, bueno, los amigos este En ese sentido estuvo Ahí estuvo fue como... como la primera proyección sí, Entre fue amigos, pr la... familia sí. así, bueno. Y ahí es cuando, bueno, me di cuenta Que también tenía algo bueno entre manos O sea, obviamente que uno Le, le pone todo el, todo el corazón y la gana Y yo también lo que intenté es eso Que pueda llegar a todo a todo el público Digo, a pesar de mi familia también Quería que lo sintieran también El resto del público La verdad que en ese sentido también, además de la familia Que es el primer público que lo ve También me importaba mucho La gente por ahí que no conoce la historia A ver cómo se transmitía eso, qué es lo que sentían ellos Y bueno, el resultado es que Mucha gente también se quedó manija ¿no? de, de ver más Porque el corto es realmente cortito Son cuatro, cuatro minutos nada más Entonces muchos se enteraron del Después que mi vieja empezó a contar todo el contexto Dijeron, wow, da para más largo Entonces bueno, ya, ya estoy trabajando De alguna manera en eso Pero bueno, ahora lo que estoy tratando Es más que nada de documentarme Porque no, hasta, hasta hace poco la verdad que no, no, no me sentía como que estaba documentado en el tema Y hay un montón de libros que ahora estoy viendo que tenía mi viejo de, de Malvinas Tanto de la actuación de la Fuerza Aérea como también libros así de historia eh, Ahora estoy leyendo justo el libro de un soldado, un soldado de las Fuerzas Británicas Que ahí cuentan un poco la experiencia, cómo lo veían ellos de, de su lado Y, y está buenísimo porque también uno descubre, bueno, cómo cómo cómo ellos reaccionaron, ¿no?, ante ante ent, al enterarse de que, de que Argentina iba a recuperar las Malvinas. Che, ¿y lo podemos ver en algún lado? Ya está subido. Tenés pensado hacerlo, No, todavía, si no? todavía no está subido eh, porque lo que estoy priorizando ahora son las proyecciones La presenciales, tía, ¿no? vale. eh, ahora este hoy en día lo terminamos de pasar de pasar en el SIC de barranca Colorada y en la escuela de las moelles pero seguramente va a haber una en la, la biblia de los mu seguramente va a haber una, proye una proyección este ahí tengo que coordinar ahí con, con, con lucas ahí Que está en la bibblilia eh, estás escuchando lucas. está escuchando así que sí. de ahora después y le voy, a, y, le voy a, y le voy a escribir eh, después también allá en Santa Rosa probablemente y en cortaderas también luego en toda la semana que viene Estoy en cortaderas, sí. en la biblioteca en No, el, en el salón eh, en el, creo que en el centro hay en un, el, Creo que es el salón sí, municipal Sí, era el balneario Claro, exactamente Seguramente lo, lo proyecte ahí eh, Y bueno, por la, por lo menos ahora Lo que estoy priorizando es tratar de que eh, Tener el, el cara a cara con el público Que por ahí podamos interactuar Por eso prefiero que por ahora sea de esa manera bien Hubo uh, en Cortaderas Hay un excombatiente Sí eh, También que de ahí Sí, Cortaderas hay un par por, por, por las horas eh, sí. no, Perdón, pero no me acuerdo el apellido ahora sí. ah, un... Pues mi viejo seguramente sabe Sí, sí seguramente sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Así que, bueno Importantísimo mantener lo que hablábamos antes La memoria Activo. activa Eh... Visibilizar la, la, a, a, los, a los excombatientes que, sí. que están hoy Que te pueden venir, que te pueden contar la historia Que que es parte De, de curar, ¿no? También eh, digo, eh, Hablar de, de De temas que Nada, como decíamos, fueron silenciados Este La importancia de eso y, y este corto viene un poco a ser Por más que, como decís vos, son cuatro minutos Pero es un disparador claro o sea, imagino que se debe dar un debate charlacc sí, sí, sí, eh, sí. y las edades y un poco también humaniza sí, eso... porque hay una deshumanización como bueno soldados guerra etcétera son dos personas que se mandan cartas en un contexto de violencia horrible de sufrimiento sí. de todo entonces como que por ahí eso humaniza a esas personas y creo que ahí se puede dimensionar un poco más el sufrimiento. Claro, tal cual, tal cual era un de, poco la, de que el, no son entes, sí. son seres humanos, son que, seres bueno. humanos tal cual. Este, por eso también lo quise hacer justamente para también buscarlo desde algo desde algo desde un punto de vista más cotidiano y en ese en ese sentido, este por suerte eh, muchos jóvenes lo han podido apreciar, inclusive bueno, hizo se nos acercó uno, unos alumnos ahí de de la escuelita de los moyes para ir justamente mirar la carta, mi vieja llevó la carta y como ah, sí, se, yo creo que eh, hay hay curiosidad, el tema es ese, se e ir es que el tema siga vigente este que las las escuelas la sociedad todos tratemos de que malvinas no sea solamente el 2 claro. de abril sino los 365 días y darles la posibilidad a los veteranos que puedan ir que puedan comentar sus experiencias para justamente de alguna de alguna manera este poder este eh, sanar eso me parece sí. como muy, muy importante y bueno agradecerles obviamente por por, por, el, por el espacio este que me dieron para poder contar del corto porque para mí es, es muy es muy importante y creo que es el comienzo de un viaje muy muy largo bueno. que me va a llevar ahí a, a poder tratar el tema de una manera más amplia conta siempre con el programa para eso para eso y para lo que sí. quieras como siempre sí, porque Anza, am, hemos usado máscaras de látex frente al director y ahorita sí, Juan Ever. cuando estaba comerlos comerlos a comerlos comerlo, comerlo sangriento, sí, sí, este sí, sí. Eh, y bueno, también eso fue un desafío Casi para me mí. Para mí fue para sí. mí fue personal también. Hacía 38 ese. grados. Ah, me picaba, ah, día, me sí. picaba todo, boludo, la, la salivaba, no sabía. Lo que sí sé es que él, también tenemos que agradecerle a Ángela que al 2664003011 nos manda un mensaje diciendo, "Muy buen e interesante programa." Exquisita la música La entrevista con Juan Eber me emociona No solo por el tema que tanto llega Sino también por la forma Como transmite sus experiencias Bien. Muchas gracias Ángela Por el mensaje Por acá agrega Gracias Ángela por estar del otro lado Y por ser parte de La Inoxidable Conozco a Jorge García por la sí. mitad De nuestras hijas y a Nicolás Ferreira Porque sí. fuimos compañeros en el Terciario de Lorsali Jorge. Con distintos cargos Jorge Nicolás, sí, les mando sí, un saludo gracias. Un saludo grande a Jorge García y, y, y Nicolás Ferreira También veteranos veteranos de Malvinas Que bueno, de hecho eh, Iván Gaso, que es un realizador ¿Sale? También de aquí de la zona audiovisual Hizo un documental sobre la historia de Jorge García y ah, claro. por eso digo que es importante en ese en ese aspecto no el hecho de, de contar todas las todas las historias cada uno va a tener su, prop, su, su visión lo que le claro. tocó a cada uno a mí me tocó eh, esta historia y bueno yo la estoy intentando trasladar para que las próximas generaciones eh, les quede el tema el tema malvinas siga vigente y por suerte como les comentaba alumnos que se acercaron charlaron se interesaron por el tema es muy muy difícil hoy en día con todas las redes y todo eso y así todo por suerte pudimos pudimos lo, lo, lograr eso qué bueno bueno yo tengo decime muchas gracias juan por favor sí. por compartir esto y sí. ahora vamos a cortar el facebook sí. espero ah, que vale. bueno se vayan sumando también gracias. por facebook a esta comunidad sí bueno tengo eh, voy a voy a dar cierre y les mandamos un abrazo grande ¿eh? un abrazo Tengo un pequeño aporte acá, un gran aporte de nuestra amiga Meme, de Gato Negro y de la columna de Brote Psicótico. San Luis dice, el agua es un derecho, la ley de glaciares no se toca. El próximo 8 de abril se votará en la Cámara de Diputados de la Nación la modificación a la ley de glaciares número 26.639, que ya tiene media sanción. La roca congelada, que sí. no sirve para nada, están ahí arriba. de eh. las Asambleas Socioambientales de la provincia de San Luis llamamos a la y a los diputados que nos representan en el Congreso Carlos Almena, Mónica Becerra, Claudio Álvarez, Jorge Fernández y arresto Alí a que voten de acuerdo a sus intereses populares y los mandatos constitucionales, es decir, a rechazar la modificación de la ley. Seguiremos con, aten con atención su desempeño en esta votación. También convocamos a toda la comunidad a estar movilizada y en alerta el miércoles 8 de abril en su pueblo o en el Congreso Nacional. Nos oponemos a la modificación de la ley 26.639 porque consideramos que la modificación es inconstitucional debido a que afecta el principio de no regresividad ...y no respeto a la participación previa... ...al no dejar participar a más de 100.000 personas... ...en la audiencia pública... ...afectará a los glaciares y zonas periglaciares... ...verdaderas reservas de agua necesaria para la vida... ...pondrá en peligro las actividades productivas... ...de millones de personas que dependen del agua reservada... ...de los glaciares y zonas periglaciares de nuestro país... ...está hecha a medida de las multinacionales extranjeras... ...megamineras que dejan destrucción ambiental... ...a cambio del saqueo... ...y avalada por la gran billetera minera... Que ...que compra voluntad de legisladores... ...o que tiene interés negociado con ellas... ...no somos zona de sacrificios... ...la ley de glaciares no se toca... ...en San Luis Capital... ...se concentra en el conversatorio a las 17 horas... ...en el correo... ...y a las 18 horas junto a los jubilados... ...y acá en Merlo... ...en la Plaza Sobremonte... ...junto a jubilados a las 18 horas... ...eh... ...acción plurinacional... ...en defensa de los glaciares... ...el agua y la vida... Muchas gracias, Meme, por el dato Gracias, Meme, el la dato del brote Así que todos a la ¿eh? plaza, el 8, plaza de Marlo eh, A las 18 horas Ahí estaremos eh, Agradecer a Juan ever Mil favor, veces Mil veces eh, Tenemos que hablar de Cine Z, Juan Tenemos que hablar así de... Al pasar lo tiramos sí, de, y de, te sí, lo de. quiero plantear al aire Lo que quiero sí. plantear al aire también Es el agradecimiento al apoyo De nuestros amigos de Junque S.L. Sí. Cuchillería artesanal Acá hay gente que puede dar fe Un, un producto artesanal hecho El tipo agarra Un ¿cómo se llama? un elástico De un mionca, de un camión lo, lo corta, lo aplasta Lo mete en una fragua Le hace Búscalo en Instagram Junque SL. SL El tipo ¿verdad? se va, no, ver, encuentra razón. una raíz Muerta ahí tirada Se la lleva, la corta, la pule La... Te hizo el mango Te busca la tita, te la funde Te hace un detalle en aluminio eh, no... Un abrazo grande Al vecino Fernando De vez. Junque SL Acercate ahí a las redes, conocelo Le agradecemos Agradecemos también a eh, el doctor rapo De La Alegre Rebeldía sí, también, Muchas gracias Rappo por apoyar la inoxidable, la inoxidable Por Jaube, así escucha que escucha esto Fernet, Bermud, Vino Tinto sí. lo pueden encontrar en La Alegre Rebeldía en Instagram o en Humano Merlo también tienen sus cosas Perón 74, gracias rapo si sí, ya vamos a estar sorteando algunos productos mirá como le pongo, pongo voz de comprometedor sí. Sí. che, eh, agradecer Cele mil gracias gracias, Cele, gracias a ustedes, impresionante Manifán. el programa de hoy, ¿la ha pasado bien? muy bien ¿Listo? El Entonces, primero, así que vamos, vamos a contar Esperemos una presente de la renuncia <risa> Cámbienme el horario Todo bien con todo, pero cámbienme el horario Porque ese, maestro Muchas gracias gran artífice también de que la inoxidable es, es, es un, sí Sí, sí, es parte del, del yo te, Puente Tení te por mi vida Hubo amenazas fuertes no, no, yo, yo tenía yo, que hubo... parir a Salía por carpintería, pegaba la vuelta por la Para arriba, no cruzártelo Y baja cordera por a si lo lejos pasa. te señalaba y te hacía sí sí, sí, sí. bueno acá estamos sin identidad comunitaria 103.3 en la villa de merrlo todos los lunes de 18 a 20 Seguinos Bajate la aplicación entra a la página de identidad comunitaria eh, vamos a estar pasando una tarde merendando tomando unos mates si sí. un eh, cacao unazucoa Gordo, Chocó. gracias por venir, el primer programa ¿eh? Sí, gracias Rodri por venir Y acá en adelante bien. vamos viendo Cualquier cosa puede pasar Y la realidad nos lo demuestra todo el sí. tiempo Así que, Juan Muchas gracias no, por favor gracias, muchas, muchas, gracias a, muchas gracias a ustedes Y nos estamos viendo El lunes Qué lindo lugar, identidad ¿eh? Hermoso Estamos Hermoso. cómodos, así de arranque No hay cámaras. Eso es bueno. Esto es radio, radio comunitaria. Sí. Así que nos vemos el lunes que viene. ¿Con qué nos vamos, gordo? Decime, ¿de tu fonola trajiste algo? Eh, yo creo que ya puse todo lo que tenía. Lo <risa> ya, que di, ya di todo, loco. Yo <risa> tenía hasta las 8 contratos, son 8-0-1. <risa> ya pasaron. ¿A el operador, ah, no, la está... operadora... Hola, pequeño, ser de Hola, pescado rabioso uy, vamos a escuchar del disco sí, gracias pescado gracias a todos, 2. a todos los que estuvieron mandando mensaje, el sí. aguante nos vemos el lunes que viene a las 18 chau, me acordé que había otro tema, muy bien, chau ¿Qué? manada, a cargo de la médica veterinaria Juliana Monsechi atención especializada en felinos consultas, cirugías análisis clínicos, internación contamos con especialistas en cardiología, fisioterapia rehabilitación, ozonoterapia y diagnóstico por imágenes.